Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de boxeo en el Luna Park, mítico lugar, histórico lugar si los hay en la ciudad de Buenos Aires. Bajo este techo cantaron Frank Sinatra, Mercedes Sosa, c h a m i García, tantísimos grandes, pero estas paredes se han construido con los puños enguantados de boxeo. 言った じゃあ、こんなに大きな声が聞こえますか Nunca te hubiera enseñado、eh, a caminar por la senda del rock and roll, q u e r e hubiera gustado k r a f t w e r k ¿Dónde estarías ahora? ¿Qué serías? Empezamos fuerte. ¿eh? Sí. Buenas noches. Good, good night. Estamos aquí con Jaume Blanc, <risa> el rockero trotamundos, el Toubap, que nos presenta su primer libro. Bueno, no. Bueno, no, este lo escribió el que falta, León. Este fue su primer librito, su primer cuento, pero este es su primer libro, los extractos de sus diarios, de El Tubab Vagabundeos, que nos presentas hoy. Bueno, contéstame la pregunta que te he hecho. Pues muy buena pregunta. Yo supongo que no estaría en el lugar que estoy, eso seguro. Dónde estaría no lo sé, pero en donde estoy hoy, en Tarragona Radio, contigo y explicando un poco todo el viaje de mi vida a través de la música, como narro en este libro. Pues seguro que no, estoy convencido, vamos. ¿Sabes qué es lo que nos ha dado el rock and roll? Gente, personas. Sí, yo siempre digo que mi mejor éxito, o sea, para mí mi mayor éxito con el mundo de la música ha sido eso, conocer a, a gente que admiraba, que, que, que los tenía allí, ¿no? Y que al final han sido, pues, compañeros de oficio, que han, han acabado algunos de ellos siendo mis amigos. Yo creo que las amistades que he ido、eh, tejiendo en el camino. Es, es el mejor regalo, sí, sin duda. Tendríamos muchos más estudios, habríamos aprovechado el tiempo como la gente ve bien, pero no transpiraríamos tanta felicidad en este, mi r e o Es el rock número. ¡Silvia! ¿Qué número es hoy? ¿1047? Por ahí vamos, por ahí vamos. A ver, dice Silvia. Digo, a ver, todos hemos amigo. s Del Jauma, Blanc, Sala. ¡Guapo! El Tubap. p h o b r e Dice Silvia. No, porque yo no me quiero、Hombre. meter, porque es una conversación entre vosotros dos. Pero Silvia,、claro. ¿tú qué te crees? ¿Que yo soy hermida? No, pero quedaba que muy chulo. No un, te hace falta un, leerte un tío mío, el libro. Tío mío. No te hace falta leerte el libro, Silvia. Ya te lo sabes todo. Lo has vivido todo también,、mm. como yo. Desde Hombre, Presidents. To, todo, todo no, todo no. Bueno, a Silvia igual a p u e s t a hasta Broad p i k Fíjate lo que te digo. Creo que.、Eh, Silvia era más de Presidents. Yo recuerdo la primera vez que conocí que sí, ¿eh? a Silvia, ¿eh? sí, sí. Y, y recuerdo que, que era como sacar una maqueta, la primera maqueta de Presidents, y íbamos por las radios llamando a las puertas a ver si nos pinchaban o no nos pinchaban. Y recuerdo perfectamente en la rambla de venir a Tarragona Radio, llamar a la puerta y, y, que, y conocer a Silvia, que estaba ahí en el piso,、sí. o que era un cuarto, un quinto piso, y recuerdo decir: Mira, que somos un grupo, hemos sacado una maqueta, y lo normal, la respuesta era siempre: Vale, déjala aquí, ya te llamaremos. Incluso、pues、muchos ya, nos, ya no nos llamaban ni nos hacían caso. Y, no, y con ella recuerdo de pasar, no sé qué, pum, y como si ya nos conociéramos y hacer una entrevista. Y, y, y desde ese día o sea, lo tengo muy grabado porque fue como algo muy impactante. ¿no? Es decir, Me han escuchado en una radio. Una persona servicial, ya está. Ya está, te grabó un trocito de, de, de voz antes de la nevera hambre. sea, una maravilla. Sí, o sea, sí, Silvia, sí, es, sí. Un sí, Silvia sí, es un sí. paraíso. Silvia、sí, es、sí. un paraíso. A nivel personal. Fiscal, no, fiscal, no. A, a, a, ¿sí? a nivel personal, mi r o l es el rock. Empieza su andadura un 13 de agosto de 2002.、Uh -huh. Y el 27 de, de agosto、uh -huh. de 2002 hago mi. Primera entrevista en Radio San p e d r o y San Pau, en Mi r o d e s el Rock,、uh -huh. presentando, pues, sé yo. Bueno, este no, este fue la reedición,、uh -huh. ¿vale? Presentando este, en La Nevera Hambre, de, de Presidents. Y yo no sé de qué, de qué os controlaba. Yo supongo que os había visto dos o tres veces, porque en aquellos años, eh, eh, pues, inicios de los 2000, pues te lo leí habéis a toda la gente que pasaba, que pasaba por aquí. Y, y bueno, pues el disco recuerdo que ni siquiera lo gorreé, como todo el resto de tu discografía, luego después me lo compré en el Ítaca. Ah, sí. Y entonces cogí el teléfono ahí y dije: President, vení i a la radio. Uf, yo no lo recuerdo, pero sí que recuerdo venir a San Pérez, San Pablo con, con, con President.、Eh, y Calimocho. Fíjate que. Y Borris. <risa> Este disco lo presentamos también en Madrid, en el Gruta 77. Y cuando hacíamos el documental con Agnés, el documental de Confiesan que He Vivido,、sí. también entrevistando a Indio, al propietario, me decía de que nosotros éramos、eh, de los primeros grupos que él programó en la sala, el Gruta 77. Y es un poco como tú cuentas, ¿no? de que éramos de los, de los primeros, y、si、no era el, primero, que, el primer grupo que entrevistabas en la radio.、Eh, claro, han pasado muchos años. Y estas cosas solo la, las valoras. Con el paso del tiempo, ¿no? cuando ha pasado un tiempo miras atrás y dices, como todo lo vivido, no sé, es como que se te remueve un poco todo, la verdad. Muy bien, bueno, el libro, este Vagabundeos de Jaume Blanca, las del Tubap, pues te lo decía hace un momento, está dividido en cinco partes. Cuentas tus inicios, mediados, bueno, inicios de los 90. Con Legolas,、eh, Broadpeak, la fundación de Presidents, con quien estuvisteis pues 10 años. 10 años, sí.、Eh. 10 años, y luego ya pues el resto de, de, de grupos, La Voz de los Nadie, una, una pues,、eh, andadura muy efímera con T-Verde, é y casi de casualidad, y la primera vez que te dio por coger una guitarra y con una maqueta, el solo por necesidad. Eh, en el año 2012,、uh -huh. eh, pues empiezas,、eh, te conviertes en el, el tubap. Sí, fíjate, lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Por casualidad. O sea, cuando yo creo que mi vida artística, o sea, todo lo que yo he hecho en el mundo de la música con mis grupos, para mí siempre y reivindico que mi grupo era como president, mi, mi, mi, mi banda, mi fuerte, e el, el q u el grupo con el que soñaba. Alcanzar todos lo, los propósitos que, que yo tenía en mi cabeza. Cuando ese grupo que conseguimos hacer cosas muy importantes, conocer a, a muchos de los artistas que nos gustaban, grabar discos, girar, tocar con infinidad de grupos, cuando eso se termina, yo creo que yo ya lo he hecho todo. Es un momentazo en el libro, perdona que te lo diga, en la página 200 mismo, no、uh -huh. sé en qué página está en concreto, cuando ya está muy avanzada tu discografía y tu vida, porque esto cuenta vida, obra,、uh -huh. Música, canciones, o sea, de golpe tus canciones, tu discografía cobra más significado al leer vagabundeo. Sabes más el porqué de todo, pero no solo es una autobiografía, es una miscelánea de tus gustos. Es un continuo recomendar literatura,、uh -huh. eh, de recomendar canciones,、uh -huh. recomendar lugares, recomendar incluso películas.、Eh, Pillando p、pues, un e s u cacho de, del libro en el cual pues hablas del de indio Solari, el、uh -huh. mítico cantante de, de, de, de, de, de los redonditos de, de Ricota,、sí. eh, pues, eh, Patricio u e s p Rey, los redonditos de, de Ricota, ...pues hablas de que el indio encarna lo que es、eh, la cultura rock. El rock no solo es sexo, drogas y rock and roll, sino、uh -huh. que es mucho más. Y eso refleja, repito, en este vagabondeos. Sí. Pues sí, y ahí lo de lo que salga. ¿Sabes qué m i g a tiene el libro?、No. Yo me lo he leído rapidito porque sí, tenías que venir.、Sí. Pero este libro tiene una lectura lenta. Bueno, a mí me, me gustan gusta la, las lecturas. Siempre digo que un poco como, como te decía antes con mi banda Fuerte President, que, que pensaba que, que era todo para mí, siempre había una cosa que decíamos: que era cuando hacemos un concierto, el objetivo no es que salga mejor, mejor o peor, sino el objetivo. Era que de ese concierto saliera otro concierto. ¿Sabes? Entonces, como veníamos hablando, cuando se termina eso, yo tengo una crisis, yo pienso que para mí se ha terminado todo. Pero de ahí nace el Tubab, y todas mis vivencias y todo lo que yo he vivido con el Tubab, fíjate que llega a un punto en que se vuelve pequeñito lo que yo hice con Presidents.、Sí. O sea,、eh, la parte importante del libro y de, de mi obra está ya con el Tubab. Yo veo ya Presidents. Como una cosa de otra vida, ¿no? O sea, en 12 años, hay 12 años, sí, en 12 años,、eh, 13 ya, en el 2025 que entra, pues fíjate tú, seis discos, dos libros, muchas、eh, cosas. Muchas cosas bonitas, dado... viajes,、eh, incluso, pues,、eh, ese rock trotamundos, que es, el libro está salpicado de un montón de influencias musicales、uh -huh. ajenas al rock and roll. Tú empiezas con Leño,、eh, Ramones, Bad Religion,、eh, número, nuestros números, nuestros amados números rojos, pero la vida y el viajar y el leer y escuchar, pues te da pie a escuchar reggae, tangos y un montón de sonoridades que también se reflejan en tu música. Mira,、Exacto. Silvia, ponme el Tabaski, por ejemplo, <risa> o sea, sonoridades, ya en su segundo y. disco. Y.D. Marco Pindar. Ese eterno viaje sin retorno en el que está nuestro amigo j a u m e Blanc, pues tenías esta, esta canción cantada en bulo. La, el idioma de Senegal, al cual le debes el, el nombre.、Uh -huh. eh, Tobap es hombre blanco en bulo. En bulo,、uh -huh, sí. Arrancas como el Tobap con un videoclip precioso de dibujos animados de este、eh, para no dejar dormir el, el, el pincel. A mí, me ha fue t u d que digas, no, es que él solo por necesidad era una maqueta. Hombre, era un proyecto. ¿Cuántos bajistas había ahí? O sea, tú le cogiste una tirria al bajo, que eso yo no lo sabía. Sí. Le cogiste una tirria al bajo, que solo lo volviste a coger para hacer cuatro canciones en tu casa con Ramón Vicio, que eso me lo sé yo. Para ensayar con Ramón Vicio, volviste a coger las cuatro cuerdas. No eso no sale en los no, libros. Por, porque no me acordaba. Fíjate, imagínate las cosas que he hecho. Que dijiste, ya... yo no quiero tocar el bajo. Y llamaste、no、a todos tus、eso. amigos, bajistas, ídolos, y entre ellos pues Tony Urbano,、sí. Chispín de Maniática,、eh, etcétera, etcétera. n o Bueno, porque fue un momento, como te decía antes, de, de crisis en el que yo ya pienso que, que ya lo he hecho todo. Pero sale esa parte creativa en mí que, que empiezan a, a nacer canciones y por necesidad, simplemente porque necesito expresarme y necesito sacarlo adelante. Y Candy Álvarez en ese momento pues me propone de grabar una maqueta en su casa. O sea, me pregunta si tengo temas y le digo que sí, que estoy escribiendo y tal. Y me dice, pues ven a casa y tal. Entonces empezamos a darle forma a esto. Y, y cuando ya lo tenemos, pensamos en ir a un estudio y grabarlo. Pero yo estaba tan quemado que no tenía ganas ni de grabar un disco, ni de salir a tocar, ni nada. Entonces le dije: No, no, lo sacamos así y ya está. ¿eh? Y a otra cosa mariposa. Lo que pasa es que apareció Cashback Music, lo editó y ya se lió la troca. ¿Y te encontraste con、y、que te llamabas el Tubap. Ni... Que... Yo llevé la maqueta y tal, o sea, no tenía ni nombre artístico mientras estaba grabando esto, solo que eran canciones y ya está. Luego, cuando ya Casba me dijo de grabar, o sea, de sacar y de editar esto en físico y que de las copias lo que se vendiera serviría como para grabar el disco, pues yo decidí que, claro, teníamos que poner un nombre artístico y allí es cuando pienso lo del t u b a Y... Cuando yo cojo y parto a Berlín para, para tocar en la calle y vender esos discos, es que cuando vengo con la pasta y digo, vamos a ir a grabar el disco, claro, ya he hecho temas nuevos y entonces le digo, no voy a grabar estos temas de nuevo, sino déjalo como está y voy a grabar un disco con canciones nuevas. Y ahí es que. e el disco que arranca... consideras tú el disco? El día que sin retorno escuchamos un poquito, un poquito, Horizontes Mil Horizontes. Además, está muy bien ilustrado por un vídeo de Casbah en el cual pues, se ven tus periplos. Vamos a d e j a r l a un poquito antes de la llamada sorpresa. Silvia, cuando te tengamos a la sorpresa, nos avisas.、Eh, pues me fascina el momento en el que. Es que no sé cómo lo dices en el libro, porque me lo acabo de leer, esas 260 páginas, bajo el título de Vagabundeos, editado por、eh, Desacorde, gente maja, gente guapísima.、Mimosa. Hemos presentado unos cuantos libros aquí en Mis Reyes del Rock, les mandamos un abrazo desde aquí. Y que te iba a decir, me gusta mucho el momento en el cual. Decides、eh, ir a por la música sin presión. Cuando empiezas con el, el Tubap, ir a por la música, ¿cómo lo dices en el libro? No, no lo recuerdo cómo lo digo, pero sería como que. Sin pretensiones. Sin pretensión, porque yo venía de, como te decía antes, de Presidents, él empezó con, con, como un grupo de amigos que se juntan para. Para pasarlo bien y hacer lo que realmente te gusta, que es tocar y, y, y, y, y estar con, con, con, con un, un, unos amigos haciendo lo que realmente te gusta, te apasiona, pero eso te va llevando a que cada vez quieres hacerlo mejor, quieres llegar más lejos, quieres grabar、eh, un mejor disco y, y poco a poco, sin darte cuenta. Eso te va minando por te dentro. Te va minando porque te va presionando y al final,、eh, cada vez tus objetivos. Se van haciendo más altos, más altos, más altos, hasta que llega un momento en el que no disfrutas haciendo lo que、eh, cuando tú empezaste, lo empezaste como ese niño inocente en el que le gusta jugar y pasárselo bien, y ya está. Y entonces yo allí me doy cuenta, y cuando, cuando viajo por primera vez a Senegal me doy cuenta de que nosotros, los Presion, estábamos allí arriba y cada vez con más presión. Y de, y de repente me voy a Senegal y veo como a alguien con una guitarra le faltaban dos cuerdas y el tío era feliz. Y, y, y, y, y, y estaban tocando encima de una azotea, uno con una cora y el otro con la guitarra. Sin ninguna pretensión, solo como pasándolo bien y hasta le importa una cogiste mierda. Cogiste eso, cogiste eso de ejemplo y dijiste: claro, esto Es no, lo que quiero hacer. Yo lo que quiero hacer、Pero、es eso. Lo que pasa、eso. es que al poco, al poco, al poco de, de comenzar a andar con el t u b a b te fuiste de gira con、sí. una rude star. Sí. Lo tenemos aquí detrás a nuestro <ríe> amigo Juancho Escalari, que ya hace rato. Es que, Juancho, no ha habido sorpresa. Porque、no. Juancho. Justo en cuanto ha entrado el de la gorra por la puerta, te has conectado un momento al MIP y te ha visto. Y hombre, Juancho, y digo, me cago en la leche, puta. ¿Cómo estás? Bien, siempre tengo que estar ahí, ¿eh? estoy en cada presentación tuya prácticamente. Oye, q u é te iba a decir. No es, cosa, no es cosa mía, ¿eh? ¿Te has, dado cuenta, ¿Te has dado cuenta que ha reescrito un libro que ya estaba escrito? O sea, el Memorias de calle y tren tuyo, que era el, la, la versión seria. Del Rude Rock Train que d i s t e i s por Europa en el año 2000, dímelo tú. Qué sorpresa me has dado con este señor ahí. Que no hay sorpresa, que ya l a has visto. Pero que yo, ya lo sé, pero cuando he entrado, yo soy tan inocente que lo he visto allí pensaba que estaba mirando el Facebook o algo. Y digo, estará colgando algo y justo ha pasado por delante de, de, del portal de Juan Chu. Yo es lo que he pensado, pero tú antes de que dijera nada dices, ah, ya se ha dado cuenta.、Digo. Y entonces lo he relacionado. Ahí está. Bueno, pues、eh, Juancho Escalari, nuestro amigo.、Pero、que me ha hecho mucha ilusión, e emprend Emprendisteis una gira juntos en tren, sin un duro,、eh, bueno, con el, con el billete de tren y ya, tocando en las calles de, de, de toda Europa. Tú lo relataste hace unos años en Memorias de, de Calle y Tren, y ahora, pues, el Toubap lo relata en este Vagabundeos. Que es、eh, ese, ese, ese trozo de libro, es el momento gracioso. Porque sois el norte y el sur, t i p i y zape, o sea, sois polos opuestos. De hecho, éramos el blanco y negro. ¿Cómo, conseguiste, Yo iba blanco y el negro? ¿Cómo, cómo conseguisteis no mataros? No, pues la verdad que fue todo muy llevadero. Y, y hubo, a pesar de estar en momentos también muy extremos, porque la gira del Rude r o a d Train es la gira más bestia que h e d a d o en todos los sentidos. <risa> La gira más bestia de, bueno, de, de, de toda mi carrera, porque bueno, fue bestia porque eso, porque salíamos,、eh, no había ninguna pretensión, como estaba comentando antes Jauma, se viajaba en tren, que era una auténtica locura, y, y además dos solos, no íbamos con banda, entonces era todo como muy, muy llevadero. Y bueno,、eh, en realidad, cuando no tienes nada que perder, pues te lo t o m a s todo con mucha filosofía, entonces tampoco había. Grandes presiones en ese momento, solo vivir el día a día, sobrevivir,、eh, tocar y, y seguir sumando minutos en, en el tren, ¿no? O sea que tampoco había una presión extrema. Hombre, cuando a veces perdíamos el tren y tal,、eh, bien, y, y cuando <risa> llegué al, al, la, al, al inicio del trayecto y me di cuenta que mi compañero se había dejado el móvil en, en, en tierra, <risa> Ahí me cagué un poco en todo, pero digo, bueno, pues este es j a u m e p、pues、e r es que es así. O sea... Claro, o sea, es que tú eres un tío más cuadriculado y ya a Yaume pues te trae una Madalena g y te dice, tú estás enfadado porque habéis perdido el tren, tienes frío, te trae una Madalena, g pero sin café, ¿eh? No, pero, pero me reí mucho, ¿eh? También, la verdad que Hombre. Fue, bastante, fue un viaje bastante liberador. Y no, la verdad que no tuvimos ningún. r i f i y Rafe, no, no recuerdo yo, Ionma, ¿no? No, ¿no? Yo creo que no, fue todo no, bastante. No, y, y luego cuando estás en el viaje, fíjate que, que era todo muy, muy fresco, como decía él, porque era todo en, en el minuto, ¿no? No, no, no, no, ¿no? no tenías tiempo para, <risa> para reaccionar, o sea, o, o tirabas o te quedabas en, en tierra. Pero es verdad que pasado el tiempo lo ves con más perspectiva y, y sí que es verdad que ahora con el paso del tiempo lo que me doy cuenta es que gracias a. a A esa diferencia de caracteres, yo creo que el viaje funcionó. Porque si yo fuera tan cuadrado como Juancho, o Juancho fuera tan anárquico como yo, pues no hubiera funcionado. Porque es、claro. verdad que Juancho tenía、Había、todo muy bien programado los viajes, no sé qué. ¿Sabes q u e Si los dos fuéramos d e c i d i d o v、ah, a tira, mañana ya veremos, pues claro, hubiéramos perdido no solo un tren, sino lo hubiéramos perdido todos. Había alguien que tenía que poner un poco de cordura, y ese era Juancho. Por cierto, que te juntas con, bueno, no, con un grupo、no, el año no que no viene. Eh, eh. Que te juntas con no, un grupo、no. el año que viene, de, que, que, que está, era muy esperado eso, ¿no? Dos conciertos, Barcelona y México. Exacto, sí, sí, el s c a l e r i 30 acá. Uno el, en Barcelona el 1 de marzo y el 29 de marzo. No, perdón, el 1 de marzo en Ciudad de México y el 29 de marzo en. En Barcelona, dos conciertos irrepetibles. Pues habrá que i e r esos conciertos de escalar con, que...、no sé si、o formaciones a ir, a ver, históricas porque... escalaris de 30 años. Sí, sabrá <risa> que será algo irrepetible yo, y único. Yo no creo que vaya a verlo. Sí, que irás, hombre. Que no, que no voy cantar, a ir. <risa> irás a cantar en la puerta. <risa> eso s p e r o si tú estás invitado para el de Barcelona? Claro, p e o s t o y invitado.、Sí? Por eso que no puedo ir a verlo, porque voy a tener que ir a. ¡Ah, vas a ir a cantar algo! <risa> <risa> ¡Hostia, me han pillado! <risa> Ah, o sea, pues descubierto. O sea, voy bueno, yo、siempre. al concierto de Barcelona para ver a este, ¿no, el hombre? No. El otro día quedamos para tomar un café、sí. y, y me dijo que me invitaba. Y la verdad es que se me saltó un lagrimón porque no me lo esperaba. Vale, Silvia, a la media estoy ya. Estoy muy contento. Esta、eh, es una vergüenza, Silvia, a la, la,、no, la media、no. ya. Tenemos、Esa、canciones、deja. prohibidas que cantaste tú en El Vivir la Vida con la Bohemia, en su quinto disco, porque tiene seis. Bueno, lo tenemos ahí de, de fondo. Eh, me voy a ir a los orígenes. Juancho, muchas gracias. Ya te dejamos a tus menesteres escalaris. Te queremos mucho, ¿y lo sabes? Un abrazote. Venga. Muchas gracias, Juancho.、Y、vamos Venga, a ir al... a una canción que podría ejemplificar lo que fueron los inicios、eh, viajeros de nuestro amigo, este Amaneciendo Viajando. Ahora te cuento por qué. Guatemalteca, empezaron tus viajes musicales con la voz de los nadie. Sí, ¿y de qué? ¿Eh? Sí, sí. Esta canción, yo estaba con la voz de los nadie, pero c o n o c í a dos hondureños que, que trabajaban de manera clandestina vigilando una obra, y una obra en la que estaban al lado de una vía de tren. Y... Hay guatemalteca, ¿eh? no en Honduras, Honduras, Honduras. En Honduras, Honduras. En Honduras, se me、sí. dio la castaña bien. Bueno, Tegucigalpa, sí. Sí, sí, s、sí. y... Guatemala, no sé por qué me ha salido ahora Guatemala.、Sí. Bueno, un, un saludo, un abrazo también a la gente de Guatemala, si n o escuchas alguien desde esas tierras, pero nos estamos refiriendo a Honduras. A Honduras, sí, conocidos hondureños, y entonces por la noche me acercaba y, y les traía alguna cerveza, comida y tal, y al final pues terminaba cantando alguna canción con ellos, y, y de ahí nació esta canción, Amaneciendo viajando. Y, y bueno, ahí se quedó como algo entre nosotros y ya está. Lo que pasa es que más adelante, pasados los años, cuando iba a grabar el, mi segundo disco, o el primero, el Viaje Sin Retorno, pues mi hermano me lo dijo: Me dice, esta canción, ¿por qué no la grabas? Es muy bonita. Y, y nada, y la grabé y, y, y la verdad que me alegro mucho de grabarla porque creo que quedó muy bonita, muy bonita, sí. Bueno, también r e、eh, b o b i n a r í a m o s Silvia. Después iremos al esta guitarra.、Eh, porque me viene muy bueno. Amaneciendo viajando también. Viaja en el tiempo hasta Calgary. O sea, el libro tiene cinco partes, como te he dicho. Intro, tus primeros proyectos hasta llegar a ser el Tobab, el road de rock train con Juancho. Y luego ya nos vamos. O sea, cuando tú sacaste el, el, el viaje sin retorno,、sí. al día siguiente、mm. te fuiste a. Canadá. A Canadá, sí, tres meses me estoy en Canadá. <risa> me decían que estaba ¿Ves loco. ¿Ves cómo está colgado? Me decían que estaba loco, pero sí. Presenta pero presenta el disco, tío. Pero estoy loco, pero no lo estoy. O sea, todos tienen por qué. Y aunque no ha sido condicionado, si ahora repartes las cartas, pues sería como un tintín.、Sí. Y cada tintín tiene un capítulo. Claro, es que Tintín, o sea, el personaje del Ye, es tu inspiración. Es para mi inspiración. Para... Pero fíjate, o sea, que te quiero decir que.、Eh, Cuando estoy presentando algo es porque viene de, de, de, viene de algún lugar. Y cuando estoy haciendo esto me dirijo al otro lugar. ¿A ¿Dónde me voy a dirigir? No lo sé, pero en el momento presente sí que vengo de algún, de algún lado. Entonces, lo que te quiero decir, que por ejemplo en ese viaje, o sea, cuando venimos de solo por necesidad, de la maqueta, como te decía, cuando saqué solo por necesidad, yo pensé que tenía que ir a la calle a buscarme la vida y a tocar y tal para. No entrar en el circuito de salas y todas estas cosas.、Uh -huh. Entonces estuve investigando y, y vi que tanto Berlín como Los Ángeles eran las ciudades más agradables para tocar en la calle y en las que, si te buscabas la vida, donde te, te podías ganar mejor la plata. Entonces me fui a Berlín porque estaba más cerca. Pero en Berlín, allí descubrí lo que era tocar en la calle, pero en Berlín ya me despertó la necesidad de viajar a otro lugar. Entonces, cuando saco viaje sin s retorno, no voy a entrar en la promoción, en las salas, en tocar, en no sé qué. Y me, me decido ir a, la, a, a, a Canadá y en Canadá me dicen que, qué e q u voy a hacer porque allí、eh, se habla inglés, se habla francés y tal. Pero en Canadá descubro durante esos tres meses una infinidad de migración latinoamericana. b u e no, y de todo el mundo. De todo el o sea, mundo. es el lugar, o sea, Calgary es el lugar más multicultural del, del mundo. mundo. O sea, Los indios te querían matar, eso sí. Exacto. Ahí hay n a t i v o s p a s s a t e mucho miedo. Los nativos te querían matar. Los... No les gustaba tu voz, tu rollo, nada. Nada. Pero a todo el resto, hablaba del Amaneciendo Viajando, que hiciste llorar a varios hondureños con esa canción. Esto, pero ves, es una cosa que no. Pero es... luego había un crisol de culturas mucho más Muy bestia. extenso, sí. Yo había hecho Amaneciendo Viajando para mis amigos. Pero donde realmente cobra sentido. Y es allí. Y es allí, en、oh. Calgary, porque me encuentro un montón de hondureños que han emigrado al norte en busca de, de fortuna. Y, y Calgary es una ciudad donde hay mucho, mucho petróleo. Y allí hay un montón de, de hondureños, de venezolanos, tal. Entonces, mexicanos también. Entonces, claro, cantaba esa canción y les tocaba el corazón, porque cuando decía Tegucigalpa, a Y allí también los mexicanos me, me, me, me empiezan a hablar de su cultura popular, de José Alfredo Jiménez. Y, y allí es cuando yo digo: Tengo que ir para Latinoamérica, sí o sí. Porque es cuando los inmigrantes latinos en, en Canadá es cuando me abren una puerta de, de decir: Bueno.、Eh, Tenemos que ir a ver estos países, por eso luego, en el próximo viaje, en El Sonido, mo sonido de Monedas, que es un homenaje a ese tiempo vivido en, en, en Canadá, ese disco sí que ya me voy a Latinoamérica a presentarlo. Ojo, que en, en Calgary presentaste、eh, El Viaje Sin el Retorno, un disco del cual no vendiste, de ninguno de tus discos has vendido. 200.000 copias, pero si、sí、vendiste 200 copias, o sea, este señor puede decir que ha vendido 200 copias de un disco suyo en Canadá, en mano. Sí, es verdad. Ha vendido, ha regalado, ha, ha... truequeado. Bueno, y fíjate que se me acabaron las copias y tuve que pedir que me mandaran. O sea, ¿no os imagináis? ¿Nos ¿No imagináis? O sea, dentro del vagabundeo, <risa> lo que llegas a reír, a emocionarte, o sea, es que está muy loco. Silvia, o sea, es que empieza en, en, en, en Canadá. Dice, encima del césped, en una tienda hacer, de campaña. O sea, que igual todos los mías, en un hotel, en un hostal o en el césped. Es que podría hacer un libro、sí. de, de ese libro. O sea, te vas, otro libro más, o sea ¿quién se va a Canadá sin un duro? Tres meses. Tres meses a tocar en, en el metro. Pues luego lo que dices aquí. Sin、eh, residencia. Que, que, que también es cierto que, como te decía antes de Presidents, que en cada concierto teníamos que buscar otro concierto. A mí me gustan los libros que cuando leo un libro, si lo termino y no sé qué lectura tengo que coger ahora, es como que ese libro no me ha aportado nada, por muy bonito que sea. Pero si cuando estoy leyendo un libro y tengo que pararme a tomar apuntes, porque estoy leyendo y me dicen,、um, me hablan de una película, o me hablan de un libro, o me hablan de un disco, Me paro en ese momento y voy, escucho esa canción o miro ese título, me la apunto para mirar esa película o para. ¿Lo hemos dicho esto o lo hemos dicho fuera de antena? Que releyendo. O sea, yo ahora pues, he tenido la lectura ávida ¿no? de las 260 páginas del Vagabundeo. O sea, tres sesiones, una de 20, otra de 180 y luego ya el resto. La, o sea, el trocito así final del libro. Y quiero hacer una relectura placentera. Parando en cada una de esas recomendaciones poéticas, musicales, fílmicas. Pero fíjate lo que te quería decir.、Ah, si, lo, si lo tocas en el tema del libro, piensa que como son diarios, escribo para mí. Entonces, esos apuntes que están allí, al final son cosas que es como: yo me lo apunto porque luego eso es lo que he escuchado, o no sé qué, como para acordarme, ¿sabes? No para recomendar a nadie. Pero claro, cuando se convierte en libro, ahora sí, ya、claro. te lo recomiendo a ti, ¿no? Sí, sí, al sí. lector. Pero eso te lo decía porque eso me sucede a mí cuando estoy en Canadá. La gente a mí me, me, me da una información que luego yo la aplico. Por eso es lo que te digo: que en cada disco yo estoy presentando un disco, pero ese disco ya me está formando para el siguiente paso. ¿no? Mira, mira, esta canción.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 なのだ。 A destripar el libro entero, pero bueno, hablamos de la cuarta parte, la que considero yo la cuarta parte:、eh, la, atravesar parte de América Latina,、eh, Perú, Ecuador y Colombia. Y en Perú, pues、eh, visitar dos penales y el de mujeres. Yo no sé si eso, Silvia, lo hablábamos,、eh, no sé si nos lo llegó a contar aquí. El encuentro, pues con una chica de tu barrio, sí, o sea, su, eso su... es increíble. Eso, mira, se me pone l a pie l de gallina. Eso fue en Lima, en la cárcel.、Eh, ¿Te lo busco yo? Sí, no recuerdo ahora cómo se llamaba la, la cárcel de Lima, pero.、Eh, penal, el penal Piedras, Gordas, Piedras Gordas. Piedras Gordas es una cárcel dura y, y en medio de un desierto. Y, y allí yo primero actué en la cárcel de hombres. Y luego me invitaron a ir el de mujeres. Yo estaba ya bastante tocadito y la verdad que pf, no sabía si ir o no, pero dije: Venga, vaya, que estoy aquí, voy. Y llegué muy apurado y allí me encontré con la dureza de ese patio, con esas chicas en muy mal estado, porque allí el tema es Pues eso, es muy complicado. También hay mucho tema de droga y la gente. Pf, es que no sé ni cómo describirlo, ¿no? Y, Y en mitad de eso, pues yo estaba tocando y apareció una chica y me saludó y me dijo que. que yo era, soy de cerca de Barcelona. Sí. De, yo no Me preguntó de dónde era. Yo dije de Barcelona. Claro, para s i t u a r m e Si le dices Reus, dice igual no s a b e Claro, yo no sabía dónde era. Y, y ella me dijo que ella era de, de un pueblo también cerca de Barcelona, de Reus. y dije, pues yo soy de Reus. Y me dijo, pues yo del barrio f o r t u n Y y dije, no puede ser, yo he nacido en el barrio f o r t u n Y y ahí pues ya、eh, resulta que es la nieta de la ATS. Y la ATS resulta que es la que, claro, cuando nosotros éramos pequeños, e l quien les ponía las vacunas a mi hermano. O sea que al final acabábamos casi como siendo vecinos del barrio, vecindario, ¿no? Entonces, eso me voló la cabeza. Y luego hay una segunda parte que creo que en el libro no, no lo cuento. Pero hay una segunda parte que es que cuando yo regresé, me llamaron de s d e ahí Tarragona y hice una entrevista y ahí contaba esta anécdota, esta anécdota. Y allí esto se publicó, salió toda una página y entonces la madre de la chica me localizó y me llamó. Para preguntar cómo estaba su, su hija. hija. Y ahí、Uf. yo creo que eso fue más duro que, que, que encontrarla allí. Porque, claro, yo a su madre. No le podía mentir, pero, pero le omití muchas cosas, ¿sabes? Le omití muchas cosas. Que en el libro también omito. Porque es cierto que, que la situación es, es muy, muy dura. Y esto del inicio de la frontera, revolvínamelo、no, no、otra vez, Silvia. Tíramela para atrás, t í r a m e para atrás. ¿Este señor quién es? O sea, esto es Entonces, grabado vamos, in situ para, ahí. ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a la frontera Perú-Ecuador. Sí, sí,、Ecuador. eso es cierto. La frontera de Perú-Ecuador. Recuerden que hay que hacer todos ellos.、Sí. Y eso está、Al、en tu libro, Vivir la vida, en tu disco. Vivir la, la vida、sí. con la bohemia.、Sí. Esto, esto está porque yo tengo. Yo hago cosas que no sé por qué hago, pero una es por qué hago diarios. No sé por qué la necesidad de escribir, pero también tengo la necesidad, como de a veces, grabar audios. Entonces, a veces voy y grabo cosas, voy en el, en el avión y. Y, y, como antes de llegar, de voy a grabar, y igual grabo cuando están diciendo que van a aterrizar o cuando hay un comentario de no sé qué. Y en el autobús que nos íbamos desde Lima a Bogotá, iba grabando a veces conversaciones.、Y、porque igual esto、pues、me, me puede servir para inspirarme o para una canción o para no sé qué. Pero grabé muchos audios en ese viaje y cuando estábamos grabando el disco de Vivir la Vida, hice esta canción de La Frontera. Que habla un poco de las peripecias que me encontré entrando en Colombia. Y, y recuerdo que, que estaba como. ¡Ay! Voy a revisar los audios que tengo y tal, no sé qué. Y escuchando los audios, me encontré con este audio. Y digo, no puede ser, es que este audio parece que esté hecho. Para el disco. Para el disco, para esta canción. Y entonces, eso, mi hermano que siempre me decía, pero precaución, ¿por qué grabas? ¿por qué、no、sé? Ah, y te v u e l o también el vicio de grabar cosas, ¿no?、De、las imágenes. Pero deja que te van a romper las piernas. Pues bueno, a veces alguna imagen me ha servido para algo que para mí ha sido oro. Pues este audio también para mí era oro. Oro porque. Sin pretenderlo, no sé por qué lo grababa, pero luego me sirvió. Vosotros podéis escuchar los discos del de e Tobap、eh, y los vais a comprender mejor después de. O sea, no estoy haciendo. Esto no es una entrevista de promoción. Somos dos amigos aquí y un amigo que lo flipa al verle sentido a canciones que h e escuchado un millón de veces. Por ejemplo, este, La Frontera con, con Fernando Madina, o antes que escuchábamos La Cárcel、uh -huh. con, con Aurora Bertrán. Que hablabas tú de, de conocer a gentes ahí que te han llenado por dentro y que te han.、Exacto. Madre mía. Una, por ejemplo, Aurora Bertrán, Cuchi, pues, de infinidad, Rosendo.、Eh, a Rosendo lo hace、drogas. cantar en una canción, Silvia, una frase, dos palabras. Pero eso es Suficiente. Eso. Si, es, si es para eso, es suficiente. Pero son guiños. De melómano, porque sí, sí, sí. otro diría: Yo quiero hacer una. Con Rosendera, loca por incordiar. Y ya está, dice Rosendera, loca claro, por incordiar. Yo, ya está. Yo le dije al Rosendo: le dije He hecho un tema, porque ese tema nació en Vallecas, en un bar, sí, sí. y en el Jimmy Jazz. Y cuando decía Rosendera, está loca por incordiar. Y entonces le dije a r o s e n d o Pues, ¿por qué no cantas tú eso? O sea, sería un guiño para una Rosendera que tú digas esa frase. Y ya está, ¿para qué quiero más? No, no quiero hacer un dio para presumir que voy a cantar con él. También me mola muchísimo que cuando está el disco ya muy. O sea, el libro. Es que estoy acostumbrado a que presentes aquí discos. Está el libro ya muy avanzado, que ya estáis en Colombia, incluso ya en el último periplo, el de 2018.、Eh, que que el, el, el libro se acaba de golpe.、Eh, o sea, se acaba con el periplo argentino y bueno, pues tendremos una segunda, una tercera parte. Aparte de lo que cuentas, que es bonito, está contado bonito, tienes calidad literaria. Yo leo mucho y lo sé reconocer、eh, rápido. Pero, ¿qué te iba a decir? Silvia, s u su b e s un momento. Que、mmm, mola mucho ese echar para atrás en 2018 y hablar del concierto de Presidents' c o n m a n Religion, de cómo amabais a números rojos o. ¿Cómo conociste a Tony Urbano? Que también está, está metido bien avanzado en el libro.、Uh -huh. Esos flashbacks son una maravilla. Pues muchas gracias, te lo agradezco. No sé qué decirte. Eh, eh, no, sé, no sé qué decirte. Yo.、Eh, mira, lo único que te, que te puedo decir es que soy un amante de las biografías, que he leído muchas biografías. Y que、eh, es cierto que cada biografía que me leo me hace como descubrir la obra de, del artista, ¿no?、Uh -huh. y, y a veces leo biografías de artistas o grupos que, que no son de mi agrado o que no he indagado en su obra. Por Pero, ejemplo, a mí me recomendaste la de Nena Daconte y aquí estamos los dos escuchando a Nena Daconte. Por ejemplo, que, descubrí a Nena Daconte. i a escuchamos a Nena Daconte los dos. Exacto, entonces yo、eh, ya me daría por agradecido que a alguien le pase lo mismo que me pasa a mí cada vez que leo una biografía. Si, si alguien, gracias a leer este libro,、eh, descubre mi obra, yo con eso ya estaré pagado. Y momentazos, como por ejemplo estar en Argentina, última etapa de, del libro y penúltima de ese eterno viaje sin retorno. ¿A dónde te vas a ir próximamente? ¿Qué tienes pensado? Bueno, ahora estás con esto, con la presentación、pues、mira, de tu a... disco más importante. Sí, ahora el día 18 de enero ya tengo el billete, me voy a Senegal. Me voy a Senegal. Al país de la Teranga. Me voy al país de la Teranga otra vez y, y me voy para preparar un proyecto, pero no quiero avanzar el proyecto porque si no puede salir mal. Estas cosas que dicen los artistas de que mejor silenciarlo y luego vamos a ver si sale bien o no. Pero tengo un proyecto muy bonito. Bueno, pues como todo lo que, lo que haces, muchas gracias. Llámame.、No, ¡Hombre, no! <risa> es que. Lo estaba haciendo ahí muy radio 3, pero no, todavía nos quedan 10 <risa> minutos. Oye, me apetece rebobinar. Silvia, ponga por ejemplo a la voz de los nadie haciendo la versión de números rojos. Mira, mira, mira. ¡Guau! Abierto y desde entonces. Aquella que también se equivoca, la voz de los nadie, el proyecto en el cual, pues todos nos creímos que los presidents David y、eh, Yaume se habían vuelto locos. ¿A dónde se les había ido el coco? Pero, pues algo más étnico, a mí me molaba que te cagas. Pues mira, hace muchos años. Me acuerdo años que, que me, me trajisteis me gustaba, ¿eh? la maqueta a Radio San Pedro y San p a o para decirme, pa,、eh, es que esto no es rock, Dios. Sí, sí es. Bueno, es que en el momento en el que haces un cambio así tan radical no se entiende, pero, pero supongo que con el paso del tiempo todo cobra sentido. n o Sí, sí. Yo siempre he defendido honestamente hacer lo que en cada instante pues, es lo que te apetece. Claro. Y más allá de si tiene éxito o no. Entonces es lo que te decía antes: que Presidents fue un grupo muy chulo, muy bonito y, y duró lo que tenía que durar. Pero ya. En ese momento en el que ya estábamos cansados, agotados, y ya no teníamos esa piña de amigos, de, de sabes, como en los inicios, seguir, por seguir. fuera ha sido un engaño para, para, para quien nos escuchaba y para n o s o t r o s Y ibais, ibais a grabar el cuarto con f e r n a n d o Marina. Lo teníamos todo hablado ya. q a t e lo escuchábamos cantar las rotenas. Pero mejor dejarlo que, que salte n chispas. Sí, entonces, sí, sí, sí. Y, y, y luego ya, si cada uno tiene una necesidad diferente, si, si yo había ido a Senegal, si estaba en otras cosas, el David estaba con otras, el Oriol estaba con otras, entonces ¿para qué continuar? Si ahora tenemos ganas de hacer esto, pues como un proyecto como La Voz de los Nadie. Pues ya está, para adelante, va a otra cosa. Y, y bueno, y, y todo lo que he ido haciendo luego ya con el Tubapi. Ahora me apetece hacer un cuento con mi hijo, pues h a g o un cuento. Haces, Pero claro, que el libro, el, libro el cuento, El Petit Toubat, Viaja al País de la Taranga, sirve para algo muy bonito. No Es el, el primer proyecto solidario que haces. También p、pues, u estuvo e s la canción La Travesía. Sí.、Eh, sí ¿ves? Es que me acuerdo de todo, es que lo he vivido. Lo he vivido. O sea, confiesan que he vivido. Pues <risa> yo confieso que te he vivido. Chau, ma. Pues gente sí. vivido. Silvia, también, bueno, versionaban a Nuestros Leños, la voz de los nadie, pero muchos años antes, años a en su primer disco Los Presidents, hacían el todo el más sencillo con gente. Ponme el todo el más sencillo de Los Presidents. Adelántalo un poco. La versión está muy bien, pero en inglés. Y fíjate, el que toca el bajo es el Tony. Claro. Él grabó el bajo. Y yo la canté, soy yo el que la canta. Ay, mira, pues、eh, o sea, viene ya que ni pintado. Soy yo el que la canto. Y canté la, los versos en inglés y el estribillo en castellano. Creo que fuimos los primeros. Yo creo que no hay ninguna versión madeleño en el mundo. ¿En inglés? En, no, en span-inglés. Porque hay, como te digo, los versos en inglés, pero el estribillo es en castellano. Todo es más sencillo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y también luego, posteriormente, en un, en, en un terrao, la grabaste con Tony también al bajo, ya como el t o b a p Claro. Pónmela, Silvia. Estamos aquí haciendo una retrospectiva porque nos estamos acordando es... de muchos momentos bonitos. Fíjate que. que me hace pensar una cosa, ¿no? Que en el libro también creo que lo cuento, pero eso que acabo de decir ahora me ha hecho pensarlo. O sea, revivirlo, quiero decir. Que creo que somos el único grupo en el mundo que ha grabado una versión de leño en versión spa en inglés. Pero también creo que soy el único músico, o sea, la única, la única persona en el mundo que ha colaborado con cada uno de los miembros de Leño. Sí. O sea, yo、todos. he hecho una colaboración con Rosendo, he hecho una colaboración con Ramiro y haciendo, he hecho colaboración haciendo, con Tony. Haciendo una versión una de l o r a s Lentas. De... Exactamente. Dabé la versión de h o r a s lenta de Anúmeros Rojos con, ton, con Ramiro a la b a t e r í a Bueno,、batería. pero en, el, en, el, en el, La Neverhambre a estaban los tres leños ya、en、haciendo coros. O en haciendo lo, cosas. En, lo, los en los La Neverhambre a estaban los tres.、Yes. Estaba el Tony haciendo producción y en los coros estaban también los tres, ¿verdad? Pero lo, luego, como por separado, he grabado temas como Tubap, o sea, con, con un proyecto. que ha Grabado canciones sueltas con cada uno de los miembros del e ñ o Y fue el primero en hacer una versión del e de ñ o Silvia, súbeme la hawaiana. Para h a w a i Puede salir el sol. Puede salir el sol. Pero, el, el, ¿el Tony qué pasó? Que le fliparon mucho a los p r e s i d e n t e s q u é molaba ese tío?、Eh, Tony, yo lo conocí en un concierto que estábamos tocando con números rojos de teloneros. Que fíjate, yo n ú m e r o s rojos、sí, y casi que me crié con ellos. O sea, yo veía números rojos y pensaba, si este grupo lo ha conseguido, c o n s en g u i d o e el sentido de decir, han grabado un disco, han tocado con números, hay con Ramones, no sé qué. Y yo decía, pues nosotros también podemos hacer. Con menos presides de fondo. Y, y me acuerdo de, de ver a la presentación del primer disco en números rojos en la sala Sporting y Tony tocando con ellos y diciendo, yo quiero hacer esto, ¿no? Y, y, y recuerdo entonces conseguir. A ver, ya conocer a, a Número s Rojo, ser s amigos, y, y ellos nos proponen de hacer varios conciertos con ellos. Y nosotros íbamos tocando de teloneros con Número s Rojo, s y en uno de esos conciertos, terminar la actuación, ir al camerino, salir Número s Rojo s a tocar, y de repente, pum, pum, llamar a la puerta del camerino, y entrar el Tony con la Ana, con una gabardina blanca, tal. Y claro, yo mirar y digo, es Tony Urbano. Sí, sí. Y él decir, chicos, enhorabuena, tal. Y decirnos esto de que, les habíamos, que le habíamos gustado mucho, le recordaba un poco esa actitud de The c l a s h Y él era muy fan de The c l a s h Y decía que éramos ese trío potente, fuerte, que, que le recordaba a c l a s h Y también le recordaba a Leño. Y yo no entendía, porque presiones no se parecían nada en Leño. Aunque se cantaban. Pero él veía en nosotros, decía, un trío. Porque siempre le habían gustado las formaciones de trío. Y no hay tantas formaciones de trío. Entonces, p r e s i d e n t i éramos un trío y era un trío muy potente, muy unido, bajo batería guitarra, y eso le recordaba esa química, ese, también esa puesta en escena, yo un poco loco, el David allí concentrado delante del micro, el Uriol dando leña, y él decía esto: se, batería parecía al Ramiro, él se veía más loco, se veía más identificado conmigo, y, y el David pues recordaba a Rosendo. ¿no? Pero era un poco la estética y la actitud, más que la música. Y, Y eso le conectó de seguida con nosotros, y luego ya a partir de ahí nació una amistad que, que hasta, hasta su último día. ¿no? Tu consejero, el que seguía tus pasos y al que le, sí, le pedías consejos siempre. Porque... Silvia, búscame la hora que todo nos sienta mal del tub up. Que vamos a cerrar con ella, que bueno,、pues、ya que estamos hablando de Tony, pues que cerramos el programa con Tony tocando、pues sí. las cuatro cuerdas.、Eh, nada, muy bonito como siempre que vienes.、Sí, s、eh, Has presentado aquí pues,、eh, tus seis discos. Sí, has presentado rato, aquí ¿verdad? tus dos libros. Has presentado aquí el último de presencia. Y me ha faltado、TGD. de hablar de, de mi documental. No sé si lo hemos dicho. Pero luego... Hemos hablado del Confiesan que he vivido. Para complementar todos, podéis escuchar、sí. los seis discos, ver Confiesan que he vivido. Exacto, un documental. Y luego, ya、bonito. cuando llevas unos días escuchando a j a u m e al t u a p te les el libro poquito a poco y te lo gozas. <risa> ¿La tienes, Silvia? Gracias. Bueno, Jaume, es、si、que no, encont no encontramos él ahora que todo nos sienta mal, lo pondremos otro día. Pues mira, cerramos pues, como con, empezamos. Con Presidents, no pasará, porque <ríe> ahora que todo nos sienta mal también es un tema que es un guiño a Presidents, ¿eh? Y a esos días vividos en Madrid y con Tony. Bueno, pues oye, que yo no sé si voy a grabar programas en Radio San Pedro y San Pau para completar lo que queda año de mi r o d l o s al Rock. Yo creo que sí. Pero si no,、eh, nos volvemos a escuchar aquí en Tarragona, Radio El Próximo. u f Silvia, el 13, ¿no? Sí, 13 de enero volvimos aquí al 96.7 porque el 6 es el Día de Reyes y no. Casi que no, ¿no? Casi que no. <risa> Pero la semana que viene, yo creo que sí, h a b r á por r g a m a venga, me comprometo. La semana que viene y el 23, un especial Nochebuena, pre-Nochebuena, buenísimo. Hola, y ahora nos hemos quedado. ¿Qué si、sí, la canción? ¡Oh, qué buena eres, Silvia! ¡No s e n a b a el. ¡No, no, no! Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida al tubap, claro. Y larga vida a esta estrellita, esa estrellita pequeñita, pero firme. Silvia, te quiero. Llamada RO, CAN, k d ROL. l Despertar de un sueño puede ser tu pesadilla. Buscar en tu cartera vacía un amigo, un tesoro, no es todo lo que brilla. No, cuando el sol es antipático y perdiste el corazón en la estación, la muerte seduce. ロケットは全てのを守るために、ているのが、この世界いるので